Hola Pali, buen día. Hola Juan Pablo. ¿Cómo ¿Qué tal? Están? Buen día, buen día. Eh, Diego, queríamos charlar con vos porque bueno han anunciado ayer un refuerzo del programa alimentario provincial, bueno a partir de eh, la inflación, la devaluación. Eh, a ver, contanos. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando ya desde desde mayo del año pasado en el RAF, en el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, fue destinado a aquellas familias que tenían tarjeta social provincial pero que no tenían la tarjeta nacional la alimentar eh, fuimos focalizándonos en el acompañamiento a ese a ese sector eran los que más eh, más bajos ingresos tenían por ahí de las políticas alimentarias y bueno en esta coyuntura después de un año y pico que venimos acompañando este sector y, y atendiendo que que ha habido este un una incidencia económica que, que ha tenido un impacto en las familias más vulnerables es que desde el gobierno provincial el gobernador tomó tomó la decisión de hacer un acompañamiento en principio por estos dos meses de 20.000 pesos por hijo para aquellos núcleos familiares que tienen niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años y un acompañamiento de 20.000 pesos para aquellos núcleos familiares que están asistidos por la tarjeta social que eh, o bien son unipersonales uni o bien que tienen hijos mayores de 18 años. Eh, digo el universo de gente eh, que es beneficiaria de esto lo, está medido, sí. Sí, sí, son 18.000, esto va a tener un alcance de 18.924 personas, eh, entre niños, niñas y los titulares de la tarjeta social que son de los núcleos familiares este unipersonales. Eh, y, son en dos cuotas, vi por ahí eh, son dos Exacto, de... sí. son, son 20.000 pesos La primera liquidación se va a hacer eh, Conjunto con la liquidación normal del, del RAFE Que es los 20 de cada mes El 20 de septiembre y el 20 de octubre Van a estar liquidadas estas unas ¿Y, y, la, y la tarjeta, eh, ¿cuál, de cuánto es el monto Que le depositan todos los meses? La tarjeta social Sí La tarjeta social eh, está dentro de los 7.000 y los 10.000 pesos de acuerdo a la composición familiar. Eso es tarjeta social, sí. no el RAFE. Claro, claro. claro y el, RAFE, y el RAFE tiene, este un depende también la composición familiar, entre los 18.100 pesos y los 21.000 pesos. Está media baja la, la tarjeta social, esos 7.000, ¿o no? A ver, la tarjeta social ya hoy, digamos, la tarjeta social se complementa con aquellos que tienen tarjeta alimentar y el digamos no hay nadie que perciba o salvo alguna excepción, este, que yo no tengo presente, que cobre solo la tarjeta social. Normalmente quien tiene la tarjeta social cobra la tarjeta social con tarjeta alimentar ah. o cobra la tarjeta social con el Rasc. Claro. ¿El Rico? Sí, sí, sí, sí. Son dos, dos, dos ingresos que tiene. Eh ver, la tarjeta social Lo que se hizo en su momento cuando se lanza la tarjeta alimentar, muchas provincias lo que hicieron fue dar de baja las tarjetas sociales provinciales y dejar la tarjeta alimentar. Nosotros pues, eh, determinamos que iban a perdurar las tarjetas sociales provinciales y después lo que se hizo fue pensar en una política para aquellos que no estaban alcanzados por la tarjeta alimentar. Para eso surge el refuerzo alimentario focalizado extraordinario el año pasado, que fue para acompañar a aquellos que solo tenían la tarjeta social entendiendo que eso no garantizaba un acceso este a la alimentación y por eso se, se lanzó este programa para ir acompañando el proceso económico complejo que veíamos que, que estaba viviendo. Diego, ¿qué, ¿qué dicen esas personas, esas familias, si las escuchás directamente o de manera semidirecta? A ver, que dicen es que el impacto del aumento de los alimentos es quien más lo sienten y que tienen ciertas dificultades para para poder completar la canasta. Por eso este, esta es la decisión también del, del gobernador, del gobierno, de todos los que estamos trabajando en esto, de poder atenuar el impacto haciendo un acompañamiento este, real y efectivo para que puedan tener garantizado un acceso a, a una alimentación adecuada. Eh, esto es este refuerzo que nosotros destinamos va únicamente a la compra de alimentos no tiene posibilidad de retirar dinero no tiene posibilidad de, de darle otro uso que no sea para la adquisición de, de alimentos sean en, en el del barrio en un supermercado o en algún lugar que está habilitado dentro de lo que es la tarjeta social uh -huh. eh, y Digamos, en, en un contexto electoral que no, no debemos disimular porque además va a marcar el destino de, de, lo que va, de, de lo que va a ser este país, ¿cómo percibís a ese sector social? Eh, y, y, y ya te invito a, a reflexionar, digamos, sobre la cuestión que está en juego ahora. A ver, eh, yo más allá que estemos en una coyuntura electoral, nosotros venimos trabajando de esto este, hace un año pico que no había proceso electoral. No, no, no, está claro. Sí, yo digo... Eh, en, en, eh, no, no, entiendo la, la pregunta, pero déjame que sí. este, que llegue. Eh, por eso digo, nosotros entendemos este, de que hay una situación social compleja, de que sobre todo impacta en el tema de la adquisición de alimentos, y por eso fue que hace un año y medio que empezamos a trabajar con, con este programa para acompañar a aquellos sectores este, de mayor vulnerabilidad. Yo lo que creo... Eh, más allá de todas las dificultades económicas, de toda la, la situación compleja que estamos atravesando, que a ver, por ahí eh, no es bueno ponerse a hablar siempre de, de, de por qué estamos, como estamos, pero sí hay una razón este, de, de la actualidad que hoy tenemos. Creo que una deuda tomada como fue irresponsablemente este como retomar una pandemia, una guerra, una sequía brutal que ha impactado en el tema de los ingresos que hace que hoy este cualquier variable económica en la Argentina esté mucho más duro, pero lo que sí es innegable que ha habido un estado que ha tratado de acompañar, de, de generar y atenuar los impactos de esa situación económica Yo creo que lo que nos encontramos este a partir de el proceso eleccionario para adelante es eh, un, un, una situación totalmente distinta a lo que planteamos nosotros que es un estado docente que el mercado lo termine de acomodar de aquellos que sean más fuertes serán los que los que puedan este, superar todas estas instancias y teniendo el rol, un rol el estado un rol este meramente de administración yo este, creo que se cuida mucho en, en el tema pero que que la mejor opción sigue siendo siempre el, el peronismo para con todas las dificultades que podamos tener eh, para poder acompañar todos estos procesos y, y de tener un, un camino de salida que nos permite ir visualizando este que la gente pueda tener este, una mejor calidad de vida Hoy, hoy creo que el principal problema que atraviesa la sociedad y este sean trabajadores formales, asalariados, informales tiene que ver con un problema de ingresos. Trabajo ahí lo que no son suficientes son los ingresos producto de de, de, de, de lo claro que cuesta vivir, ¿no es cierto? Eh, Diego, eh, aproveche y te consulto, eh, eh, porque hay un fuerte apoyo a los clubes, eh, clubes de barrio sí. bueno, y clubes. Eh, han firmado convenios con clubes para financiar eh, iluminación, la colocación de bueno luminarias LED. Sí. Eh, sí. Ver, eh, contanos de qué se trata eso. Bueno, esto fue el programa que lanzó el, el gobierno de la provincia. Eh, hay dos líneas, una que directamente del ministerio, que es de infraestructura deportiva. Y el otro es, junto con la Secretaría de Energía, que encabeza el programa de la Secretaría, el de iluminación. Que tiene que ver con dos sentidos. Uno, mejorar este la infraestructura deportiva de, de, de las asociaciones, de los clubes, con un tema de, de, de calidad lumínica y de cuidar el ambiente a través de, de una este, iluminación mucho más amigables con con el ambiente. Y por otro lado, la posibilidad de extender, sobre todo en muchos lugares donde la noche o la tardecita, en invierno, en lo que es La Pampa, acorta el horario de actividad deportiva, eh, tiene que ver también con esto de prolongar eh, estas actividades deportivas en los clubes, por tener una una iluminación. Son dos programas, el programa de infraestructura deportiva, que ya están tramitándose más de 64 expedientes a través del Ministerio, Eh, ese es, tiene un bondaje de 500 millones de pesos que están siendo distribuidos en los distintos clubes y este 250 millones fueron este, asignados en primera instancia a la secretaría de energía para poder financiar eh, estos proyectos de, de iluminación en distintoss previos estos que firmamos ayer fueron los primeros cuatro expedientes que, que salieron un club de, eh, de perdón de Mauricio mayer uno de Bernardo larudé Eh, otro de Parera y la Barranca de Santa Rosa. Bien. Bien, Diego, eh, gracias. Ah, no sé si quedó algo que nos quieras contar, sino gracias. No, no, este, yo agradecerle a ustedes siempre la, la preocupación y la atención por estos temas que son tan delicados, que tienen que ver este con la afectación de, de la situación económica a los sectores más vulnerables. Y bueno, y también poder explicar de que es un tema que nos, que nos preocupa y nos ocupa intentar ir buscando respuestas que puedan contener a estos sectores que que normalmente son quienes están más expuestos a todos los niveles de economía